un décimo. ¿Quién va a la mezquita y se sintió cómodo? Dios le prometió su descenso del paraíso, como lo son mañana, o oh, él te verá, si eres una justicia del padre de ustedes, los miteries, ¿seguirá siendo algo? Dijeron, no queda nada de su tiempo. Él dijo, eso es lo mismo que las quinta oraciones.